El Salitral, que ya escuchamos el, el mismo lunes que hizo el anuncio el intendente de Inápolis, escuchamos a vecinos y vecinas con mucha alegría. Algunos hasta se habían juntado en una casa para escuchar el anuncio, algo que lo estaban esperando y que lo necesitaban. Y se vio reflejado en cada uno de los testimonios que escuchamos.、Eh, ahora recabamos el testimonio de dos vecinas de la, de la ciudad de Santa Rosa. Que, que son parte del barrio popular Micaela García, en algún momento un asentamiento, ahora ya es un barrio, hay casas、eh, construidas por los mismos vecinos, algunas un poco más precarias que otras, pero la gran mayoría son casas ya que tienen un cimiento, que tienen paredes, que tienen puertas, que tienen ventanas,、eh, pero no tienen los servicios básicos, como por ejemplo la luz, el agua, el gas, algunas,、eh, algunas le, le recogen el, los, los residuos, o sea, la basura. Pero el servicio básico de la luz era imprescindible.、Eh, Paola García es una vecina que hace tres años que vive en el asentamiento, que pasó por las miliunas para poder estar ahí. Arrancó estando bajo cuatro chapas,、eh, pasó a vivir en una casilla con tres hijos, con su pareja, sin ningún servicio.、Eh, en un momento, el invierno los este, obligó a ir a alquilar a un lugar. Eh, volvió al barrio después de no poder alquilar más, de no tener más plata para alquilar. Y finalmente,、eh, con ayuda de la familia, sobre todo del padre,、eh, hicieron un, como se dice habitualmente, un chorizo largo de construcción donde se metieron ahí a vivir, pero también sin la luz, sin los servicios básicos y esperando este anuncio que hizo el intendente Dinapoli. Eh, escuchen la historia porque nos parece interesante、eh, escuchar a los vecinos de, de Santa Rosa, sobre todo los que a partir de ahora les va a cambiar la vida. Así que, les parece? si les parece, escuchamos a Paola García, que es、eh, residente del barrio Micaela García. A lo largo de estos casi tres años que estoy acá viviendo, porque cu primero cuando se tomaron los terrenos estuve ahí un año casi en un toldito de chapa que habíamos armado. Con mi pareja, tengo tres hijos, a los cuales estuvimos ahí viviendo un año. Bueno, no teníamos nada, no teníamos nada, nada, nada. Pasamos invierno con mis tres hijos, sin nada.、Eh, bueno, después lo, nos fuimos de ahí,、eh, nos tuvimos que alquilar. Me fui a alquilar un tiempo cuando ya no pude pagar más el alquiler. Mi papá había comprado una casilla. El a c u a l la trajo para el terreno, me la dio para, para que yo me viniera con mis hijos. Estuvimos viviendo en la casilla tres años,、eh, sin luz, no teníamos baño. Adentro de la casilla teníamos un balde donde mis hijos hacían sus necesidades. Yo pedí ayuda, pedí por todos lados, pero nunca tuve una respuesta. La verdad que yo, cuando me enteré,、eh, Que abro el FEI y, y el grupo de acá del barrio que tenemos, no podía dejar de llorar porque es algo que necesitamos muchísimo, que estuvimos pidiendo muchos años. Y la verdad, que yo, como, como madre que soy, como, como te hablo en mi particular, que la hemos pasado re feo, estoy agradecida、eh, que el Señor. El intendente de Inápolis se haya puesto la mano en el corazón para nosotros porque de verdad la necesitamos muchísimo. Hemos pasado verano sin tener una heladera, sin tener algo fresco para los nenes,、eh, sin tener un ventilador, a lo cual pasamos mucho calor,、eh, igual que el invierno. Pero bueno, el invierno la pudimos zafar porque yo tengo una estufita, así que. Pero la verdad, que, que totalmente agradecida, estoy re contenta. Al igual que todos los vecinos de acá del barrio, es、eh, algo que necesitamos y que vamos a poder、eh, estar bien、eh, y poder mejorar nuestra vida. Así que. Yo, de mi parte, estoy muy agradecida, re contenta,、eh, la verdad que muy contenta. Bueno,、eh, ella se llama Paola García, es una vecina del barrio m e c a e l a García. Y vos f í j a t e la emoción que, este, que, que le surgió, porque ahora, a partir de ahora, cuando arranque la obra, sobre todo cuando se termine, Esta persona que pasó por las mil y unas para poder estar en un lugar, para poder tener un terreno, para poder tener una casa, para poder estar con sus hijos, para que sus hijos tengan un servicio básico como la luz, este, se emocionaba al conocer la noticia de que va a comenzar la obra de la energía eléctrica. También en el Micaela García, es el segundo, es digamos, está en el. En el segundo lugar de comienzo de obra van a empezar por el Salitral, pero después van a continuar por el Micaela García.、Eh, vamos a escuchar otra historia que es la de Paola、eh, Pérez. Ella es también residente del barrio Micaela García, que nos mandó un audio, nos contaba la alegría de poder este, tener el servicio cuando vayan a tener el servicio de luz, pero también una historia particular que ella, por estar en ese lugar, sufrió de neumonía. Durante mucho tiempo, por tener que lavar la ropa afuera con mucho frío, este, sin tener, por supuesto, la energía para tener un, un lavarropas, y cómo es vivir en un lugar donde no está el servicio básico de la luz. Así que, sí, si les parece, escuchamos el testimonio de Paola. Hola, buenas. Yo soy Patricia Pérez, del barrio Micaela García. La verdad que la noticia de que nos van a poner la luz nos, nos puso muy contentos a todos. Nosotros estamos acá.、Eh, En el 2020 es complicado estar sin luz porque hay mamás con niños muy pequeños, ancianos con problemas de salud, personas con diabetes que, como saben, la insulina tiene que estar en el frío y esa persona se tenía que ir caminando todos los días a la posta del aeropuerto. Mamás que tienen que llevar a sus hijos a hacerse nebulizaciones a la posta. p o r q Y en sus casas no la pueden hacer por el tema de la luz. El año pasado a mí me dio una neumonía de lavar la ropa a mano con las v e n a d a s que se caían. Y los niños tienen que ir i m p e c a b l e m n t e a la escuela, no pueden, sucios o con la ropa sucia. No es fácil estar sin luz. t e n e r que comprar la comida día a día por miedo a que se te eche a perder y alumbrarse con veladas es complicado por miedo a que se te incendien las casas. Eh, pero la verdad que estamos felices porque ya pronto vamos a tener la luz. Ahí estaba la voz bueno, de Patricia、eh, Pérez. dijimos, di, Patricia, claro, dijimos, Paola es Patricia Pérez.、Eh, bueno, son dos vecinas que pudimos rescatar el testimonio de ellas para un poco mostrarles cuál es la, la situación, cómo es vivir en ese barrio y sobre todo. Este, también trasladarles la, a través de sus testimonios la felicidad de tener la energía eléctrica. Pero no nos queremos quedar solamente con los vecinos, sino también hablar con un militante social, un militante barrial como Fabián Avendaño, que siempre está en ese barrio, siempre está ayudando a los vecinos y vecinas, pero también en el Santa María de la Pampa, porque es un barrio que tiene luz y que está. Eh, enfrente al barrio, Micaela, al barrio Micaela García, que no tiene todavía energía eléctrica. Por eso vamos a hablar unos minutos con él.、Eh, Fabián, buen día. Bueno, estamos en vivo para Radio c a r m e、eh, s Tuviste la oportunidad de escuchar a los vecinos. Bueno, contanos qué, qué sensación. Bueno, en primer lugar, muy buenos días a ustedes y a toda la audiencia.、Eh, gracias por darme la posibilidad de expresarme.、Eh, conozco a esas dos vecinas.、Eh, de hecho, me ha tocado muy de cerca también vivir. Eh, Todas estas peripecias que han pasado estos vecinos esto, a lo largo de estos cuatro años y medio. La toma fue allá en el 2010, 2019,、eh, pero bueno, vaya un abrazo enorme de energía, sobre todo para esos tres barrios populares reconocidos por el r e n a v a p a nivel nacional. Bien. Ya, ya no son asentamientos, son barrios populares. Son barrios populares, ya no son asentamientos, como vos decís. Bien.、Eh, y la decisión del intendente de. De hacer la obra de energía eléctrica,、eh, ¿cómo, ¿cómo la tomaste? más allá, No sé si la sabías, pero fue un anuncio que se hizo aquí en Radio k e r m e s y que estaba dando v u e l t a la idea, pero que lo tomen la decisión es otra cosa. Te comento: el domingo estaba comiendo con mi hija un pastel de papa, gracias a Dios soy un privilegiado de los que pueda comer hoy en día en Argentina, ¿no? eh, sabiendo que en nuestros barrios hay mucha gente que hoy está、eh, no la está pasando muy bien, ¿no? en nuestro barrio y a nivel nacional y provincial también. Eh, quiero decirte que me llamaron desde municipalidad el secretario de Luciano de Nápoles diciéndome que otro día lo iba a atender、eh, Luciano de Nápoles. Quería tener una reunión a las 12 del mediodía con movimientos sociales, movimientos políticos y sociales y como referente barriales.、Eh, de hecho, bueno, justamente estaba un amigo, te comento que era desde de Pico, que, que maneja a nivel provincial el. el el Tema de, de cartoneros acá, pero bueno, Manuel Azarte. Sí, sí, Manuel Azarte.、Sí. Justamente otro día me levanto porque le di para dormir ese día. p e r o día me levanto a las 5 de la mañana, 5 y media de la mañana, 6 y le digo: ¿Sabe s cuál es la, la noticia que nos va a dar este señor intendente?、Eh, justamente esto, que va a llevar la luz a los barrios populares. Me dice: ¿Te parece bien? Sí, es esa. De hecho, l en a l g u n posteo a la mañana que decía buenos días a la gente, a toda la gente y sobre todo al desprotegido. Ajá. En l mañana.、Eh, pero bueno, lo tomé con mucha alegría. Creo que, que gracias a Dios eh, tomó eh, esa iniciativa política ¿no? que se necesitaba para, para con toda esta gente. ¿no? Eh, por supuesto, nosotros acompañamos como, como vecino, s como humano s que somos y como comisión vecinal en diferentes reclamos. ¿no? Eh, pero bueno, la decisión política la tenía que tomar una persona o tres personas, como yo decía en su momento, que eran tres patas. Que era el gobierno provincial, el municipal y la cooperativa de electricidad. Y sentar en esa mesa a la, cuarta, a la cuarta pata, como para formar la mesa familiar, ¿no? Que eran los, los barrios populares, s de s t o La verdad que esa bandera por la que pregonamos, por la que levantamos, me entendé, hoy、eh, le dio mucha alegría a la gente, que es la justicia social. La justicia social llegó a los barrios, no solamente a los barrios céntricos, sino también a los más postergados, ¿no? Eh, así que l a tomo con mucha alegría porque me toca muy de cerca、eh, con dar el hielo, con、eh, poner el, el celular a cargar,、eh, por muchísimas cosas. n o Así que lo tomo con mucha alegría. Por eso、eh, te vuelvo a reiterar: una un un enorme satisfacción、eh, como vecino, como persona y como humano que soy. n o Porque muchas veces hablamos de la empatía. La empatía no se practica, te ¿eh? lleva, lleva a cabo, o ¿no? n y sobre todo en estos hechos. Puntuales. Bien, ¿cuántas familias están viviendo ahí en el Micaela? Hablaban de más o menos unas 50 familias, ¿hay más? Sí, sí, yo calculo que hay entre 60 familias、Ajá. y después de familias que van y vienen,、eh, que están haciendo su, su casita, ¿no?、Bien. Pero hay personas que han, p o n e r el voz, unas 10 que están desde el inicio del, del, de la toma esa, ¿no? Bien, bien.、Eh, Juan Pablo y Juani,、eh, que están en el estudio,、eh, Fabián está con auricular, e s está escuchando. Así que si hay que hacer alguna consulta, ahí vas a escuchar a Fabián. Fabián, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Hola, muy buenos días. Buen día, ¿cómo andas? Bien, y, bien. Y Fabián, bueno,、eh, supongo, bueno, ahora viene la etapa en que hay que, entre comillas, controlar que la obra efectivamente cumpla los plazos, que se vaya haciendo. A Micaela le toca el, la segunda instancia de la obra, va a arrancar por el nuevo Salitral. Pero eh, eh, también queríamos poner en agenda el, el resto de las demandas, porque, por ejemplo, es un, todavía una deuda pendiente el agua, entre otras.、Eh, entonces, este, consulto eso.、Eh, ¿Qué expectativa tienen de que vecinos y vecinas accedan al resto de los servicios como la mayoría de la ciudad?、Y、la verdad, que todos son, son casos o sea, de necesidades básicas y primarias que estamos n e c e i a n d o Sabemos que hoy se inicia la obra de, de, de luz, que era muy importante para el Micaela García, donde los vecinos eran los lo, lo, lo, lo primeros que tenían Mente ¿eh? Como, o lo que pedían, venían pidiendo, ¿no? Sabemos que el tema del agua va a ser, no va a ser tan fácil. Sabemos、uh -huh. que muchos barrios de la ciudad hoy lo están necesitando también y lo están pidiendo desde hace muchos años, ¿no?、Eh, pero bueno, primero, déjame, déjame,、eh, ¿cómo es?、Eh, ¿cómo es? Eh, Estar contento de esta noticia, ¿no?、Eh, no dejarme、vale. todavía que tengo la alegría con esta alegría, ¿no? Está bien. Después veremos lo otro. No, está Sabemos bien. Sabemos que esta obra dura 90 días aproximadamente, digo, 9 meses aproximadamente,、vale. de lo cual puede, puede hacerse en menos, en menos tiempo, ¿no? Ojalá que sea así. O sea, que estoy hablando, estamos hablando de 3 meses por barrio, más o menos.、Sí. Así que ojalá que se pueda hacer en 2 y bueno, y que todas esas enormes barriadas puedan tener.、Eh, Eh, la electricidad. Fabián, buen día. Juan de p i a n te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Juan. Bien, este, esta, esta noticia. ¿Se habrá tocado? Justamente estoy en la casa donde en algún momento tocaste la guitarra, vos, en、ah, el p a t i o Bueno, un abrazo <risa> grande. c h Fabián, n、eh, c u a n d o recibieron esta noticia, los tomó por sorpresa o tenían algún tipo de información que esto podía llegar a suceder? No, no no teníamos ningún tipo de información. Te vuelvo a reiterar: el domingo me llamaron justamente cuando estaba comiendo con mi familia y、uh -huh. me dijeron que necesitaban hablar conmigo el, otro, a, a, a, el lunes al mediodía. O sea que me lo, imaginé, me lo imaginé cuando me levanté a las cinco y media、uh -huh. de la mañana, como le estaba contando a Mauro、uh -huh. Monteiro acá. Bien, y, y una consulta más: además, porque sabemos que sos un militante y de, de algún modo está, estás dentro del peronismo. Buenísimo que la municipalidad decidió afrontar、eh, con su bolsillo, de alguna manera, con su billetera, la billetera de la municipalidad, esta no, obra. Sí, la, Pero, no, no, no, a ver, s p t e comento. Sí, la billetera de la municipalidad y de todos los vecinos, de los, todos、Mas、los vecinos. Ah, vale, por、Atamoso. supuesto, la billetera de la municipalidad es la de los vecinos y las vecinas. Pero lo que te iba a preguntar en ese contexto es:、eh, ¿otros organismos estatales qué rol cumplieron? Si es, que, si es que lo viste. Digo, porque uno se imagina. Niñez.、Eh, Niñez desarrollo de social de la provincia, el propio i p a b e、uh、s t u -huh. v i e r o n ahí? ¿Consultaron? b u e no, sí. Hay, hay diferentes organismos que, que han llegado a los barrios de esos populares, como salud, como desarrollo social, que han estado presentes en tiempo pandemia y, y no en pandemia. Bien. Bueno. Un, un abrazo desde acá. Te dejamos ahí con Maurito que cierren la, la charla.、Y、siga con... el abrazo de energía por estos nueve meses. Dale, dale. dale. Abrazo, que tenga un buen día.、Grande. Bueno,、eh, ahí escuchaban,、eh, Juan Pablo y también la audiencia, a las vecinas y vecinas, pero también a un referente barrial, como para cerrar esto y también ocuparnos del Micaela García. Y ahora nos falta también, como, como militantes radiales que somos de los barrios populares,、eh, este, meternos en el asentamiento del amanecer. Que va a ser el tercer barrio popular que van, a hacer la energía que van a hacer la obra de energía eléctrica. Así que también nos vamos a ocupar del amanecer este, en estos días. Queríamos tener reflejado también ahora vecinos y vecinas del Micaela García que siguen con su vida normalmente, pero también ahora con otra perspectiva, con otra idea, con otra mirada, porque saben que en algún momento van a comenzar a tener la, la energía. ¿Querías decir algo, Fabián? Sí, no, no. Quería decirle gracias a usted e s también por habernos apoyado en diferentes movilizaciones que, que estuvimos、eh, al frente de, eso, de ese reclamo, ¿no?、Eh, y decirle, como decía la otra vez decía en un posteo, no hay niño s de primera ni de segunda, solamente hay niño. s b i á n Bueno, ahí escuchaban a Fabián Avendaño y antes a vecinas del Micaela García. Dale, Maurito, estamos en contacto, más vale para cuando dispongas. ¿Cómo no? Hasta luego. Mauro Montero nos traía la palabra del dirigente vecinal y político militante del peronismo、eh, Tapera, uno de los Tapera Avendaño, y también la, la voz de Paola García y de Patricia Pérez, todos, todas vecinos de Micaela García.